En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí para lavar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para lavar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Protégeme como a la pupila de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hoy el evangelio nos habla del perdón, de cómo también nosotros tenemos que ser misericordiosos, así como el Padre lo ha sido. Misericordioso. Y por eso al inicio de la Santa Misa les invito a preparar el corazón con humildad pedir a Dios perdón de nuestros pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. que nos llamas a compartir tu victoria. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, te pedimos Señor que tu gracia nunca nos abandone para que podamos vivir entregados a tu servicio y experimentar siempre tu protección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a escuchar sentarse para escuchar la palabra de Dios. <coughs> También invitar a los hermanos que nos siguen por María Reina para escuchar atentamente lo que Dios nos habla en su palabra. Lectura de la profecía de Daniel. Azarías tomó la palabra y oró así: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, y digno de alabanza de que tu nombre sea glorificado eternamente. No nos abandones para siempre a causa de tu nombre. No an anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros. Por amor de Abraham, tu tu amigo a Isaac, tu servidor y a Israel, tu santo a quienes Prometiste una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones y hoy humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo ya no hay más jefe ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni obligación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias y así alcanzar tu favor, pero que nuestro corazón y nuestro espíritu humillados nos hagan aceptable, como los holocaustos de carneros y de toros, y los millares de corderos cebados que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti y que nosotros te tengamos siempre porque no nos queda confundido los que confían en ti y ahora te seguimos de todo corazón te tenemos y buscamos tu rostro no en oscuridad de vergüenza sino trátanos según tu benignidad y la abundancia de tu misericordia líbranos conforme a tus obras maravillosas y de gloria a tu nombre señor palabra de dios repitamos todos acuérdate señor de tu ternura Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos por tu voluntad, Señor. Acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, el Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados, el guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de su nombre. Nos ponemos de pie para anunciar el santo evangelio. Amor, amor, amor, hermanos míos, Dios es amor. Ama a todos como hermanos, Dios es amor. Vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo. amor. Ama todo como a hermano. Dios es amor. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Sacercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos, Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor le dijo Encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver que lo había lo que había sucedido, Se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tu tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Donde hay amor y caridad, donde hay amor ahí está donde hay amor y caridad donde hay amor Dios ahí está Quien la voluntad de sentarse, mis hermanos Perdonar 7 veces o 70 y 7 veces, exijo una explicación perdonar de todo corazón al que él le ha hecho el mal. Y esto es un acto interior del corazón. Y en todo hay que liberarse del espíritu de venganza. Oren por los que nos persiguen. Hay también otro perdón en el que se restablecen las relaciones con el culpable, poniendo en ello toda la confianza que podamos después de tal experiencia ese perdón solo es posible si ha reparado el daño, ello es la medida de sus debilidades. Si no se diera esto último, sería una abdicación frente al mal y una negación de justicia. Piedad, compasión y perdón. Dos cosas, cierto, que para nosotros son importantes. Los gestos de Jesús podemos verlos en ambas cosas. Jesús se compadeció de muchas cosas. Se compadeció de un pueblo que estaba reunido, escuchándolo. Fue cuando multiplicó los panes. Él se compadeció de ver tanta gente y esa gente necesitaba atención. Y tuvo hambre, etcétera. Y Jesús se compadeció de ellos para saciar su hambre. También a la mujer pecadora también, también hay una compasión y perdón. Porque después de haberse retirado cada uno de las personas que lo acusaban, Jesús le dice, "¿Dónde están los que te acusaron?" dijo bueno. Yo yo si no te condena, yo también yo si no te han condenado, yo tampoco lo hago. Eso quiere decir que en ese gesto perdonó, cierto, a la mujer en pecado. Así hay muchos gestos que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, cierto, que son gestos de Jesús, compasión y perdón. Tengo aquí algo importante ya lo encontré por ahí en unos libritos, dice, Compadécete y perdona a tu madre, Compadécete y perdona a tu padre, Compadécete y perdona a tus hermanos, Compadécete de ti y perdona, perdónate también. Compadécete de cuánto te rodea y perdona también porque todo está impregnado de tu dolor comp ádese te y perdona al soberbio quizás lo que hincha su pecho no es soberbia sino angustia ten compasión y perdona a tu enemigo quizás lo que juzga odio es miedo ten compasión y perdona del ladrón que quizás el bien que te quita solo lo usa en su daño. Demasiado dolor hay en el mundo. Compasión y perdón para todos. Todos los seres necesitan de tu amor. No te avergüences de pedir piedad y perdonar. Y derrama tu misericordia sobre las multitudes. Reprime los abusos pero que tu corazón se apiade y perdone a los abusadores. Apártate de la persona que se ha burlado de tu fe, mas ten piedad y perdónala. La espina de su burla queda clavada en su carne. Compadece y perdona al que te debe y no puede pagarte y sufre su impotencia. Cuando preguntes al Señor ¿Qué hago con este enemigo? Tres veces cien escuchar tu quejas te dirá: Comp ádeselo y perdónalo. Y, y agregará: el Señor, yo me he apiado de ti. Yo tiendo ante tus pies mi compasión y mi perdón. Cada vez que camina, ten piedad y perdona al sacerdote, al abogado, al juez, al médico y imagina sus ansiedades, sus dudas, sus torturas. En síntesis de la parábola del perdón, tenemos en el Padre nuestro cuando dice, "perdónanos nuestros nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los Perdonamos a los que nos deben. El perdón de Dios solo llega por un camino. Y esto es bonito, en este tiempo que estamos viviendo de cuaresma, este camino llega a través de la reconciliación. ¿Qué nos pide este tiempo? El ayuno, la oración, la compasión, el perdón. Así que esperar este tiempo, esta fiesta que se nos acercan que es nuestra semana grande, nuestra semana santa. Ojalá que todos también tengamos cierto ya más liviano, cierto, nuestro espíritu, nuestra alma para que nosotros podamos debidamente, cierto, celebrar con ansia, con gusto y con mucha alegría estos tiempos que son importantes para nosotros. Bendito y alabado sea Señor. Encomendemos a Dios nuestras vidas y la de todos los hombres y mujeres y con espíritu de fe oremos para que la iglesia alimentada por Cristo, pan de vida, sea signo del amor de Dios que ama y perdona siempre. Roguemos al Señor para que se acaben las injusticias discriminaciones y todo tipo de violencia o persecución. Roguemos al Señor. Para cuantos sufren a causa de la enfermedad, especialmente de esta pandemia que nos afecta, por las pérdidas de personas, el hambre, el exilio, para que todos descubran que Cristo sufriente está con ellos para aliviarlos y darles luego su recompensa eterna. Roguemos al Señor. Oremos por el descanso eterno de la hermana Luisita Arbisú, Angélica Torres, Alejandra Muñoz Apala, Roberto Torres Lorca, Carlos Efraín Carrasco Carrasco, Otilia Isabel Campaña Cortés orfelina del Carmen Carrasco Campaña y por todas las ánimas benditas del purgatorio. Por todos ellos roguemos al Señor. También oramos por la salud de Rosario Mardones, Soy la Carrasco Campaña, Alexis Carrasco Campaña y David Carrasco Campaña. Roguemos al Señor para que alimentados en la mesa del Señor nos acerquemos cada vez más a él, que es fiel a su alianza y nos salva, roguemos al Señor. Por todas las personas que nos nos siguen a través de María Reina, la radio, por aquellos que están en sus faenas, por aquellos que están privados de libertad, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen que quedarse en casa para que todos puedan encontrar en esta eucaristía celebrada a distancia una manera de reunirse al Señor y poner en sintonía su corazón con el de Cristo el Señor, especialmente en su misericordia. Roguemos al Señor. Padre de amor, escucha nuestras oraciones. Haz que en ti encontremos nuestro refugio, que caminemos con lealtad en tu presencia y que con alegría confiemos siempre en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento. Preparamos nuestras ofrendas al Señor. Recibe, oh Dios. El pan que te ofrecemos Luego será el cuerpo de Jesús También acepta nuestro sacrificio Nuestra oración y nuestro corazón Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos Luego será la sangre de Jesús tan bien acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor por nuestras faltas, por los que están Aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su alma ha sido Les invita a ponerse de pie Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos, Señor, que este sacrificio salvador nos purifique de nuestros pecados y atraiga sobre nosotros tu poderosa ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Alabanza y gloria, gloria a nuestro Dios. Santo es el Señor, Dios, Dios del universo. universo. Alabanza y glori Gloria a nuestro Dios, cielos y tierra muestran su esplendor. Alabanza y gloria a nuestro Dios. Sea bendito el que viene en su nombre. Alabanza y gloria a nuestro Dios alabanza y gloria a nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre humana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 Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrege en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos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 Vamos a omitir el rito de la paz. Aclamemos al Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado m p i e d a d e n o s o t r o s t e m p i e d a d c o r d e r o d e d i o q u i t a s e l p e c a d o d e l m u n d o e m p i e d a d e n o s o t r o s t e m p i e d a d c o r d e r o d e d i o Quitás el pecado del mundo, danos la paz, danosla. danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De hecho, son nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Pueden tomar asiento. También... En este tiempo la comunión solo se dará en la mano. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Oh, buen Jesús, yo creo, fírmenme. Que por mi pie estáse en el altar, que das tu juez y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar al alma fiel en celestial manjar indigno soy y confieso avergonzad de recibir la santa comunión Jesús qué ves mi nada y mi pecado prepara tu mi pobre corazón prepara tu mi pobre corazón oh buen pastor amable y fino amán Mi corazón se abraza en santuar tu sitio olvidé hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor he de vivir tan solo de tu amor dulce maná y se me estialco Oh soy salud de quien te come bien, ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho vel, desciende a mí hasta mi pecho vel. temos. Te pedimos, Padre, que la sagrada participación en este sacramento renueve nuestra vida, nos purifique de nuestros pecados y nos otorgue tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Hemos concluido esta misa. Podemos hacernos en la paz y en la alegría de Cristo. Demos gracias a Dios. Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Era su vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios le hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz dear su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos madre buena cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad Virgen María madre del Señor danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio